ideal como cualquier otro momento para hablar un poco de fútbol así que vamos a saludar a Daniel Petrucci que la trae bajo la suela Daniel buen día, ¿cómo andás? Hola Juan, buen día, muy bien, muy bien, saludo a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos dispuestos a, a escucharte, a ver con qué venís y con un comentario, una reflexión, una información ¿qué traerás hoy?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 Acá lo tengo a Maxi Nicoletti, operador, musicalizador. ¿Qué edad tenés, Maxi? Le pregunto. ¿Cómo? 30, es un sub-30, digamos, en este momento. Claro. Cuando escuchó no Valencia, ¿sabés qué dijo? Sí. El tren, el tren Valencia. Claro. <risa> que es más sí. famoso, jugador colombiano, de, de, más reciente, y más famoso, es más reciente, más sí. famoso en, ese, en, en esto que quiere decir famoso, ¿no? Con más cartel, más, claro. más difusión. Sí, José, es, lo, es lo que hoy en, día, hoy en día uno no podría imaginarse Un jugador de fútbol, precisamente un jugador de fútbol, es mismo, cosa que antes era eh, la regla y, y no la excepción. Pues en este caso, eh, José Daniel de Valencia, recordemos que fue el 10 de la selección, de la primera selección argentina que salió campeón del mundo en el año 78, claro. pero además también eh, estuvo dentro del plantel que fue al Mundial de España 82. Claro, tenía la camiseta como... 10 en el 78, ¿no? ¿Así claro, era? en el Ajá. 78 tenía la 10, no, la, perdón, no. la 10 la tenía el Beto Alonso. Ajá, Él jugaba con la 11, con la 11 Bien. jugaba. Pero era el 10 titular de ese equipo del Flaco Menotti que lo idolatraba. El Flaco Menotti era un jugador fetiche para él Porque uh -huh. yo supongo que debe sido porque nunca pudo llegar a entender cómo un jugador de esas características, recordemos que era un chico flaquito, no muy alto, con una habilidad en su zurda que, que así lo era, era zurdo, pero de aquellos que no parecen que fueran zurdos, o que vos lo mirás jugar y te planteas la duda, es zurdo, es derecho, porque jugaba en realidad con las dos piernas. Uh -huh. una, era un jugador típico. Típica melenita, ¿no? Morocho, mm. con una melenita... Eh, Setentosa, ¿no? Eh, claro, es lo que diría... Eh, de, a ver, de, definilo vos, porque a lo mejor este, yo mismo estoy dudando de, de, de definirlo como lo que llamamos un enganche, porque por ahí también tenía otras características, pero ¿qué te parece? Sí, en aquella época se jugaba, acordate que se jugaba con un 8, un 5 y un 10 que ocupaban sectores de, de derecha del campo, centro del campo y a la izquierda. Era más definida la función y este, la, las características de esos jugadores. Claro. Eh, Menotti por allí, cuando empezó a encontrar el equipo, eh, lo ubicó... A, a Mario Alberto Kempes en esa posición, porque veía que podía, porque tenía una exuberancia física que, bueno, que le aplicaba mejor juego al equipo, este, pero el que arrancó siendo titular de ese Mundial fue el Rana Valencia, que claro. había, había sostenido sus pergaminos a lo largo de todo el, el trayecto para, para desembocar en ese Mundial. Eh, él está muy vinculado a Talleres de Córdoba, más vale vos lo dirás mejor que, que yo, uh -huh. más vale, pero es Eugenio, ¿no? Sí, en realidad es Jujuy, eh, fíjate que es curioso, ¿no? es Jujuy, es, es nacido en Jujuy y es el único campeón del mundo que tiene la provincia de Jujuy, así Ajá. que imagínate el, el nivel de idolatría que tendrá ese muchacho en su provincia, este, y al respecto ya te voy a comentar alguna, alguna de las anécdotas de lo que de lo que José Daniel este, mostraba a diario con, con naturalidad. Era un muchacho que era cero protagonismo, era un muchacho que no buscaba las páginas, no buscaba ser la primera persona, pese a que era eh, considerado por sus pares un gran jugador de fútbol, y bueno, la prueba está que se ganó la titularidad de esa selección argentina de Flaco Minotti en el 78, que nos dio el primer campeonato del mundo, Así que eh, así era José Daniel Valencia y así sigue siendo. Para Daniel de Córdoba es un ídolo, eh, no te diría que al nivel que de Daniel Willington, pero él le uh -huh. pisa los talones y creo que este, estoy, tiene muy claro el hincha de Talleres, que, que fue un jugador que marcó una época eh, brillante del, del fútbol del interior. Aquel fútbol que con su habilidad y con su eh, confianza para jugar asombró a propios extraños ...en la década del 70... ...pero José también tenía... ...te cuento Juan... ...tenía algunas características bastante especiales... ...por ejemplo... ...es el día de hoy que su hijo... ...Daniel Junior... Uh -huh. eh, un, uno de los hijos que tiene... ...tiene cuatro hijos, tres mujeres y él varón... ...cuenta de anécdotas de su padre... ...de lo tan desprendido que era de todo... ...que... Eh, ...supo tener la camiseta de... ...Johan Cruyff cuando Cruyff jugaba... ...en el Barcelona de España... Ajá. la cambiaron en, una, en una, una gira que hicieron por, por españa eh, viste cuando terminan los partidos normalmente aquellos futboleros eh, buscan de cambiar una camiseta con alguien que le, que le llama la atención con alguien que le, que le agrada para, para el día de mañana tener, decirle mira yo tengo una camiseta de fulano de tal bueno él cambió la camiseta que en realidad se la pidió Clive, eso es lo que cuenta la historia así que imagínate el respeto que daba con su ¿Qué juego tal? mira vos Y es el día de hoy que el hijo nunca supo a dónde fue a parar esa camiseta de crepe, pero él no la tuvo. La tuvo un rato y la, la perdió, la regaló, o evidentemente no le daba la importancia que muchos le darían, y para él no era tan importante, era bastante desprendido. Eh, su hijo dice que quedan... Eh, en, de, la, de la historia futbolística de su padre quedan muy pocas cosas para acreditar que jugó al fútbol alguna vez. Uh -huh. Hasta ese nivel llega eh, el pobre Daniel Junior porque no tenemos nada, no hay ninguna camiseta, no sé si habrá alguna medalla por ahí. Al punto tal que también cuenta la anécdota de lo que sucedió en la final que se ganó en el estadio de River Plate. En ¿La final mundial del de Mundial? 78. El Mundial del 78. Uh -huh. En el Mundial del 78 cuando se coronaron campeones en el Monumental de River, José Daniel Valencia eh, no estuvo en la ceremonia de premiación. Viste que después del partido sí, se sí. quedan ahí, los hacen subir, medalla, bello, o, o foto... O sea, ubiquemos, bueno. no eh, eh, momento histórico donde solo claro. unos elegidos de la historia del fútbol pueden estar, recibir la medalla del campeón del mundo, y Valencia no estuvo. Valencia no estuvo, nadie se dio cuenta, ni la prensa se dio cuenta, porque nunca fue una, una noticia este, atractiva, supongo, en su momento. La cuestión es que él no estaba en la foto, viste, que se tiran todos con la copa ahí y se saca la foto y todos tratan de estar en el primer lugar. Bueno, el Rana Valencia se, se había retirado eh, sin que nadie se, se diera cuenta, por supuesto, es una, una característica del Rana, su humildad y, bueno, y su cero protagonismo, ¿no? Sí. La cuestión que eh, el muchacho se retiró de la cancha de arriba y dice que se fue al hotel donde estaba concentrada la selección, eh, se subió a su auto y se fue a Jujuy. Ajá. Ese es el derrotero Post partido, ...después de haberse ido campeón del mundo por primera vez... ...decían eh, que, que extrañaba mucho a una abuela... ...en serio... Que, ...que hacía como 50 días que no veía una abuela con la que era muy... ...a su madre, a su madre... Era, ...ah, la madre directamente... Era su, ...sí, era su madre... Uh -huh. este, ...sí, así fue... Eh, ...así que bueno, el muchacho se subió a su auto... ...que estaba en el garaje del hotel... Y arrancó para Jujuy. Sí, Imagínate esta circunstancia de haber jugado una final del mundo con toda sí, la adrenalina, que supongo que a él no le, no le movería el perímetro. pero digo, cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que viajó, hizo una parada en Córdoba, fíjate vos, porque imaginamos de, de Capital Federal a Jujuy, hay muchísimos kilómetros de por medio, entonces como para tomar un descanso, hizo una parada en Córdoba. Y siguió. Y y siguió a Jujuy luego, pero ¿qué pasó? En Córdoba algún policía en alguna caminera lo reconoció. Imagínate que era el 10 de la selección que acababa de salir campeón del mundo. Uh -huh. Era fácil reconocerlo en ese momento, ¿no? Y, este, y aparentemente entonces este, se, se filtró la noticia en Jujuy de que él iba para allá. Entonces este, el intendente de la localidad preparó un recibimiento acorde a un campeón del mundo ídolo de, de, de su pueblo, este, para esperarlo, para recibirlo en la entrada. Y cuentan, cuenta su hijo de que José Daniel Valencia llegó a, a Jujuy y como pongámonos en situación, Jujuy, una localidad capital de la provincia, pero pequeña también, eh, tenía más de una entrada para sí. llegar al centro de la ciudad. Y bueno, él erigió la entrada del, del de atrás, la, la, nah. la entrada de tierra, Los había una calle de tierra que entraba, <risa> claro. Además de la avenida principal, él la evitó y llegó para cortar camino y llegar muy rápido a su casa, que quería saludar a su madre, tomó una calle de tierra y desembocó en la casa directamente. Y dice que cuando llegó, una de las mujeres que estaba en la casa de él, se sorprendió y lo vio, y Daniel, ¿qué hace acá? le dijo. Y le dijo, vengo a ver a mi mamá, ¿dónde está? le dijo. Y si tu mamá te está esperando en la entrada porque está todo el pueblo esperando a usted la entrada para recibirte. Ah, bueno, entonces ahora voy para allá. Dice. Entonces llegó al recibimiento que, que todo el pueblo le quería dedicar a él por atrás. ¡Qué personaje! Fíjate vos, ¿Qué personaje? Aparte, ¿hasta qué nivel sí. de, de, de, de falsa modestia o, o, o de modestia, en fin, mm. de un muchacho que eh, realizó ese raid después de haber jugado a la final del mundo? para ir a saludar a su madre, que hacía seis meses y no la había, imagínate estaban concentrados, ¿viste cuánto tiempo antes los concentraban? Y para un muchacho como él, que recordemos que tenía 22, 23 años en ese momento, bueno, todo un, todo un, este, un itinerario que, que le pareció normal, y este, recién apareció cuando, los, cuando estaban todos mirando para la entrada, él aparece por atrás, bueno, ¿qué tal? dijo. Así que ese, ese personaje, es José... Daniel Elrana Valencia, un muchacho que pasó por nuestro fútbol eh, de manera muy humilde, quizá debería haber tenido mejor suerte, pero en, esa, en, esa, en esos tiempos, eh, yo a veces recuerdo que hay jugadores que para poder pasar al fútbol europeo, que era muy poco lo que podían pasar, porque no sucedía lo que sucede hoy en día, en donde eh, ya sin ser del todo conocido, tenés oportunidades este, a cualquier equipo europeo, sí. en esa época iban los mejores y los elegidos, mm. nada más ni nada menos. Sí, sí, hasta eh, dependía mucho también del, del azar, ¿no? no No tanto como... Ahora, era extraordinario ir a Europa también. Exactamente. exactamente. No como ahora y que parece como, ser la regla. Como, como, claro, no, exacto. No eran los... los eh, solamente los consagrados tenían... Hablemos del Beto Alonso, hablemos bueno de Maradona, sí, digo, que no Ardiles Villa. Para, claro. digo, para esa época, no, no eran muchos los. Eh, lo normal era que un seleccionado argentino tuviera jugadores que jugaban en su país. Es así, este, ni más ni con ni menos, sus excepciones. Aparte. ¿Quién estaba? ¿Kempes estaba en Europa? ¿Estaba en España? Claro. No claro. había más que estuvieran afuera. No, no, no, no. Se 70. empezaba a ir luego de ese mundial, sí. se va a Ardiles, se va a Villa a Inglaterra. Claro. Luego de ese mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, este es un poco... Eh, José Daniel Elrana Valencia, ídolo de Talleres de Córdoba, ídolo en Jujuy, por supuesto. Jugó también en Ecuador y jugó en Bolivia para completar su carrera. También tuvo un paso por Guaraní Antonio Franco de Misiones, ese equipo que aparecía en los nacionales a veces. Sí, precisamente. Bueno, no hace otra cosa que confirmar lo cero protagonismo que en realidad es él, ¿no? un muchacho del interior, un muchacho humilde, que solamente con su fútbol sacaba grandes diferencias y asombraba a propios... Sí, va, vamos a jugar un poco, Daniel. Más vale no? que, que tienes su nivel de, de, de, de acierto, de cercanía, pero también es un juego, justamente. Si hubiera hoy un Valencia, ¿quién dirías que es? ¿Algún jugador que, que futbolísticamente, digo, no, no solo claro. no desde su personalidad, ¿hay alguien que te haga acordar, aunque sea mínimamente...? No, vos sabés que yo lo estuve un poco pensando quién Ajá. sería hoy el, el Rana Valencia en, en, en el fútbol argentino. Y es difícil porque, como te decía, es un jugador zurdo sí, que sí, sí. jugaba muy bien con las dos piernas. Entonces vos lo mirabas y este no es zurdo, decías vos. Porque no puede ser, los zurdos son muy característicos, muy dependientes de su única pierna hábil. ¿Sí? Claro, sí, es verdad. Así. Es como que y, los zurdos son gran... re, re zurdos, sí. Sí, ni más ni menos. Que te, te puse una, cortita? Eh, una vez fuimos a jugar con, con Atlético Santa Rosa un, un preliminar a Buenos Aires, en la época de Rodolfo Talamonti, te estoy hablando de hace mucho, ¿verdad? Este, Fuimos a jugar un, un preliminar de San Lorenzo y no me acuerdo contra quién jugaba San Lorenzo. Este, en la cancha de Atlanta. Y. Ah, San Lorenzo Talleres, ahí está. Lorenzo Talleres jugado sí. preliminar. Eh, jugamos nosotros, Atlético San contra la tercera de San Lorenzo, un preliminar de ellos. Y luego, nos, por supuesto, nos quedamos a ver el partido, inclusive estaba el flaco Benetti en la cancha ese día, lo tuvimos, bueno, nos presentaron... saludamos, nos presentaron, lo saludamos nada más, este, cuando estuvimos en el vestuario. Y en esa ocasión yo no tuve oportunidad de verlo al Rana y ver a los jugadores porque estaban en otro vestuario. Y entonces, bueno, uno era joven en esa época, por ahí tampoco buscaba eh, de andar metiéndose donde no lo llamen. La cuestión es que ese día lo vi jugar al Rana y le vi hacer una jugada que solamente amagando y saltando sobre la pelota le hizo un caño, le hizo un túnel al marcador eh, que creo que en esa época era el 2 de Salonso y ahí me parece que era. Bueno, la cuestión es que eh, solamente saltando que era una característica de él era una jugada característica de él que te amagaba saltando, que iba para un lado que iba para el otro y pasaba sin tocar la pelota y bueno, en esa ocasión le amagó a ese jugador y le hizo un nudo tal que la pelota, con el mismo impulso le pasó entre las piernas y siguió él adelante de la pelota con sí, la no la ve fácilmente, no cualquiera lo puede hacer no cualquiera lo puede hacer y bueno, esa vez tuve la, la, el placer de poder observar en vivo y en directo al Rana Valencia haciendo de las suyas en un partido con San Lorenzo. Muy bien, Daniel. Lindo recuerdo futbolero a esta hora de la mañana. Bienvenido sea. Gracias. Bueno, muy bien. Abrazo, hasta luego. Daniel Petrucci la tiene como el Rana Valencia bajo la suela. Radioquermes.com es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Radioquermes.com.